Alexander Producciones La garantía de la buena música Para todos los amigos de ahí Un abrazo bien espectacular Damas y compañeros Saludamos en la distancia para Nuestro nuevo auspiciante Quien hoy en día pues Estará sacando los CDs a la venta de Esta y todas las grabaciones que estaremos grabando acá en Anaí En todo el Ecuador Para Alexander Producciones Un abrazo interminto acá Vamos con el cuarto volumen De Anaí discoteca DJ Wilmer Y este humilde servidor Fernando Flores Dice Bueno, ok DJ ¿Qué nos traes? Calidad para la calidad Atención Wilmer ¡Sí! la originalidad que nos van con, con, con todo el poder Whisper Fun DJ. DJ, la máquina de peslas. La, la animación más exorbitante del Ecuador. Fernando Flores. Sí. Fernando Flores. Corporation. Whisper Fun DJ. No te atrevas a compararte conmigo, me que <risa> Ok, esta noche vamos a movilizarnos así Queremos que todo tu cuerpo sienta la música de veras. Queremos que todo tu cuerpo sienta ese éxtasis perfecto. E inyectamos ese fin de semana. Damas y caballeros, aquí estamos con el DJ Wilmer Bull para Alexander Producciones. Vamos con acrobazos en vivo a lo que hacemos en todo el Ecuador. 1, 2, 3, 4, Prácticamente Fernando el último, Sandy Nos vemos Más claro Vamos ¡Dórabe! Solamente para la gente que le esté pasando bien Más esa ese semana, comenzamos estamos ahí? Tú, vivir, tú el, sí. el grupo de chicos más activos en la noche ¡Sí! Oh, yeah. Pero todos los hinchas de la liga, los hinchas de Nacional Y los visitan Los hichas en Deportivo Quito, ¿qué tal? ¿Cómo dicen los en el Barcelona esta noche? hinchas en el Barcelona, vamos a venir. Sí. Por favor, si me escucha Marta, le buscan a la puerta de ingreso. Marta, a la puerta de ingreso, por favor. A ver la gente de Jean Blas esta noche. Solamente Jean Blas, arriba, arriba. ¿Cómo está Jean Martin esta noche? ¿Qué tal? ¿Cómo está la lucha de los pobres? Sí. Si me escucha Marta, la puerta de ingreso, por favor. Las creatividades de Wilmer Bull, DJ. Bueno, también a la gente que se ha visitando el bar, un saludo muy enorme para todos ustedes, chicos. Vamos a dar un giro bien tremendo acá en la música Para que toda la gente Lo goce lo mejor Es DJ Wilmer Echando a candela en el fin de semana ¡Viene! Se viene la cumbia para todos los cumbiamberos hey. Hey. Let's go. Y nos vemos en la cumbia Eso va para los panas que no sabemos mentir Las mujeres que no son mentirosas también ¿Dónde, dónde están las mujeres que no son mentirosas? Por favor, quiero que levanten la mano Eso, Eso va para los panas que ya sacan su pareja también ahí en la pista Todas las orgullosas vamos a cantarles do Beraz, condita. en la mano los hombres que somos sinceros, hombres que son sinceros y fieles que levanten la mano, por favor, ¿sí? Ahora quiero que levanten la mano las mujeres que son fieles, ¿dónde está la mujer que son fieles? Mentirosos, ¿ah? Bueno, para todos ustedes acá un recuerdo vivo, DJ Wilmerful, echando visa Perfecto. Qué grande así Ay amor Qué pasese ahí corazón, ti hoy, Cuando tienen un amor así ¿A quién le gusta esa canción? ¡Que levante la mano! ¿A cuántos les gusta esa canción arriba, Yamano? ¡Viene! Eso para todos los cumpleañeros y las cumpleañeras en esta noche. ¿Cómo están los cumpleañeros, eh? Queremos vernos. ¡Sí! Eso es lo nuevo para todos en Ecuador. Desde Anaí Discoteca. Eso va para la familia Kaya, quienes nos visitan. Bienvenidos. Toda la gente espectacular que está con nosotros Qué, qué gusto, ¿ah? ¿eh? Y a los que ya se saben esta canción Cántelo, cántelo Ahora Luna, Dile a mi amor que yo lo espero esta noche Dile cómo me siento yo y que estoy muriendo de amor Cántale todo mi dolor que lloro todas las noches Dile que a solas vivo yo y estoy muriendo de amor Y aquí se viene otro de los grandes éxitos ¡Ay amor! ¡Nos fuimos DJ! Queremos saludar a la distancia para Magolas Un abrazo muy grande Para la gente que está en el centro Para Magolas, un saludo espectacular De mi parte, Fernando y Wilmer Eso va para el jefe de jefes Para DJ Paul Próximamente estamos para acá, ya La gente que está en el centro nos escucha Un abrazo espectacular, ya saben Ahí nos desaparecemos Por completo, ya ¡Viene! Para Anita y sus cumpleaños ¿Cuántos, cuántos, ya? ¿eh? <risa> y yo de parte de mis panas materia bueno, para mis panas chicho por favor ahí saludo para el cumpleplanar de igual manera. Eso va para la gente de Calderón En la distancia Próximamente estamos en Calderón Gracias Próximamente DJ Wilmer Fernando Flores en Calderón, ya saben Próxima semana Día sábado Caribe con Carolina. y Carolina estaremos con Wilmer, Jimmy Carter Y Fernando Flores Vienen mi amor me gusta pensar en ti porque así yo soy feliz cuando te siento junto a mí de esta manera siento tu ternura en tu sonrisa para mí para mí una canción muy grande que queremos dedicar a todo ese público maravilloso que nos acompaña en esa supernoche quiero ver quiero ver sinceramente los panas ¡Bienvenido por Margarita Lugue! ¡Regálame una bulla! ¿Cuántos vinieron por Margarita Lugue anoche noche? Damas y caballeros, lo que viene es tremendo, ¿sí? No apto para cardíacos. Ahora, dice Los amigos que un día sufrimos por amor... Y que ahora volvemos a ser felices Vamos arriba, Yamano, arriba, Yamano Aunque mal paguen, nos dice por ahí no sé. Dice Arale bailar a la cumplanera, por favor a seguir respetando esta noche eso sí. sobra mis hermanos que estamos en juicio todavía, los que estamos en juicio todavía, vamos arriba Sí, es que los hinchas de la liga no han venido, no lo es cierto Los hinchas de la liga no han venido esta noche, qué bien ¿Cuántos hinchas de la liga, pero así de veras, de veras, quiero que levanten la mano? Sí ¿Cuántos hinchas del Nacional tenemos acá? Si ¿Sí hay, si sí hay Uno, dos, por ahí ¿Cuántos racionales hinchas del Deportivo quito tenemos hoy? Sí, sí tenemos aquí ¿Cuántos hinchas del Barcelona esta noche? Un saludo a especial para Diana. La cumpleañera nos dice también dónde está Diana. Diana, ¿cuántos años, mija? ¿Cuántos años cumple? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a dedicarle eso a todos los cumpleañeros y cumpleañeras a cargo de Wilmer Full DJ. Échalo, papá. Perfecto. Wilmer Full DJ. Verdad que se siente la diferencia. Estas viejitas, ¿se acuerdas ya? Eh? Un recuerdo oído Que marcó historia aquí en el Ecuador Solamente los amigos que estamos tomando cerveza Arriba, arriba Los que estamos tomando cervecita sin parar Vamos ahí Los que vamos a tomar hasta el día domingo ¿Cuántos, cuántos en la noche? A los amigos que han venido con permiso Igual manera Los que se han venido escapando Igual manera Son muy especial, ya saben Dicen tengo un vasito para pasar la espera de cerveza mapa me estás triste a mi pobre corazón un vaso de cerveza, esta tristeza, así como tú a mi pobre corazón eso oh, para oh, los amigos oh, que oh, estamos oh, Aunque sean soteritos como es Fernando Dine. ¿Qué? Esa obra a mis panas, mis panas del alma, para mis panas de la lucha de los pobres. A mis panas y a mis amigas de la lucha de los pobres, igual manera, un abrazo grande, ¿eh? Vamos a matarlo hace una vez, mijo. Ya que no hay amores. Vienes. Para que goce Magolas y Chipaul en la distancia. Escucha eso, mijo. Ay, llorando se fue la que un día me entregó su amor. rica dúe, por favor. Pa' semana será muy especial para la tía huesito, se viene. Gracias tía. Qué bien. ¡Un mami! Eso tu Muy bien. Mi pana para Chicho y toda la cadena de los panas de Lucia Foro, un abrazo muy especial. Gracias, es tremendo tenerlos acá, ¿eh? bienvenidos. Chicho, mi pana a los tiempos, haciéndole las bienas con el percho, Qué bien. Para DJ Chupín, un abrazo grande, maestro. Los que tienen celular, dile. De Chicho para la familia quitar con un abrazo grande. especial para Filo, mi pana, mi pana. Dile. Choy. Quiero preguntar a los panas que tienen celular, que levanten la mano. ¿Cuántos tienen celular? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen Claro? ¿Cuántos tienen Movistar? Sí. ¿Cuántos tienen alegro como yo? ¿Cuántos tienen alegro como yo? ¿Sí? ¿Y cuántos chicos tienen en el Facebook? ¿Cuántos chicos tienen en el Facebook? ¿Sí? Hoy en día se ha vuelto contagiante eso, ¿no es cierto? Bueno, para todos ustedes, acá Wilber Dale, papá Perfecto Perfecto Perfecto Perfecto fuerte Eso de parte de mi pana Chicho para Sombra Para Tony, escuchalo mijo La gente más positiva de la lucha de los pobres Como yo. Como yo Más que yo Dile así Como yo mujer Nadie te amará. perfecto Silvadores esa noche Viene fuerte El hombre que lo sirve más fuerte Con Wilbert DJ Perfecto. Solamente para gente que viene por Margarita Lugo esta Ahí esa una de tus grandes canciones se escucha. Eh. Mañana me vas a visitar en eh, cualquiera de los hospitales por si acaso. Preguntas por Fernando Flores, ¿ya? ¿eh? <risa> Solo me pasar para la cumpleañera para Diana. De parte mis panas Joscalete, un abrazo grande para Bienvenidos. Paranita Chuquitarka en sus cumpleaños, hija, también. Felicidades, ¿eh? Después de todo lo que has hecho de mí, maldito. Ahora regresas arrepentido, ya no quiero verte. En esta vida todito se paga. Oye, oh, yeah, Giovanni, no, DJ. Nada se olvida, llanto por llanto me lo estás pagando. Eso vamos a cantarlo con todo el corazón, dice. Eso tú querías, eso tú esperabas. Ahora estás llorando, caro estás pagando. Pero hoy es tarde. Perfecto. bien otra de las buenas ¿Cuántos chicos no se pueden olvidar de su primer amor? Que levanten la mano Solamente los que no se olvidan de su primer amor Escucha 2 sí. Ahora sí estamos reventando ahí Wilmer Full DJ Are you ready? Bueno, también queremos saludar a los amigos que nos vemos a los tiempos también por acá A todas las amigas, un abrazo grande, que chévere A la gente que va llegando en esa parte de la noche Bienvenidos a compartir Prince lo mejor con lo nosotros Perfecto. Y avisar así, pues, ñaño eh. Para todos los panas que madrugan como Fernando de los lunes a viernes Los que nos topamos en las diferentes cooperativas de buses Ya saben. A todos los panas que llevan nuestras grabaciones en sus celulares Un abrazo grande Dijan sí, sí. Los vamos lo más. Perfecto, quiero saludar también por acá, me llega la mención muy importante. Quiero saludar a los cumpleañeros esta noche. Allá un abrazo muy especial para Evelin, para Juan Carlos y para Cristina. Sí, la familia Kaya, para Pau también un abrazo bien tremendo. Los cumpleañeros, bienvenidos, maestro. Allá para Diana también, para mi amiga, para Anita, quienes dan de Happy Birthday. Gracias. Maestro, las acrobacias lo vivo, Wilmer. Nos vamos a matar con eso, dice fe, Y casi no es Viene así Ay, de de fe, a escúchame Escucha eso, ¿ah? ¿eh? ¡Uy! ¡Asilmar! Los amigos que son fieles a Anahí Discoteca, que levanten la mano. Los que somos caseros en Anahí, por favor. Oye. Para los amigos que van a venir la próxima semana. Escucha eso. Mira. Bueno, también eso va para una persona muy especial que nos acompaña esta noche. Solo queremos decirle a quien le queremos muchísimo. Y que de veras, de veras, está compartiendo ese corazoncito. Gracias, mija. Que Diosito la bendiga por siempre. Acá te vamos a hacer cantar Anaí. Más o menos. Amor, lejos, amante, es y esa parte fuerte lo dice. No vale sí, señor. Amor, lejos, amante, Creo que vamos recobrando vida. No vale a ver qué dice. La chica más simpática de esa noche. A estar sin ti. Oye, si ahora tienes feliz en otros lados. Feliz porque te fuiste. Y no vuelvas más. Solamente los amigos que quieren tomar que levanten la mano. Los que quieren tomar esa noche que levanten la mano, por favor. Los que quieren bailar hasta las 3 de la mañana esa noche, ¡arriba! No Los amigos que quieren ganarse, pases de cortesía para el día viernes. Vamos fuerte. Dicen. Porque es tu amor. Gran saludo muy especial también para todos los amigos de los diferentes sectores. Quiero ver dónde está la gente de San Roque, que levante la mano la gente de San Roque. ¿Dónde están los amigos de La Colmena, La Colmena, La Colmena? Vamos arriba. ¿Dónde están los amigos de La Ferroviaria? ¿Qué tal? Amigos de san Martín, Jean Blas, arriba. Levántame esa mano, levántame esa mano. ¿Dónde están mis panas de la lucha de los pobres? Estamos en gran mayoría para que vean acá que la lucha de los pobres, en las buenas y en las malas, estamos ahí. Maestro Para recordar de todo un poquito de esta noche. Baby, you... Solamente para los panes que trabajamos el lunes pasado. ¿Dónde estamos los panas que trabajamos? El chavos, ¿eh? ¿Quién es? Como negro, como negro, mijo. Para Ángel, mi pana, un abrazo bien tremendo, que chévere. Y aquí te vamos a dar una más, DJ. ¡Señores chicheros, escuchen esto! ¡A silbar! ¿Cuál deseas es un ven? ¡Dile, dile! Pero dile de corazón que subiste con Fernández anoche ¡Viene! Porque de mí te olvidarás, pero... Ya sabes ¿Qué? Dile esa pande, dile que anoche estuviste conmigo, pide. Dile, dile, dile, dile que no eres sincero Y a la de cuero, dile todavía bien. <risa> Te preparas a escuchar eso Más o menos Sigue. Solamente el grupo que está tomando cerveza Arriba, arriba Las mujeres que están tomando cerveza sin miedo Vamos arriba, vamos arriba Épale Para mis panas los cachetes Ya saben, siempre te da la vida Fernando Flores, el original de Ecuador Y wilber Full Tiché Va a cantar Que quieres tomar Quiero tomar este sentimiento por este bosque a, este a Para mi pana para DJ Culebra Del hermano mayor de Fernando Flores Así lo decimos Hace sin del calor para que hay qué tremendo sengso si pues Vamos Wilber Ritchie Otra vez chupando sí, Ya ves que el mundo da vueltas mismo paga recuerdo que tú te que han traicionado y han traicionado alguna vez no creía Y ahora Pagando Todos tus errores Recien tu lo aceptas Y ahora Que tu estás pagando Oiga para J.J. Por favor Pila, chef. DJ Master Mario, un abrazo muy especial. Gracias. El Paginistro DJ de Fernando Flores. ¿eh? Para mi pana para Cara Ángel Cara de Ángel Para mis panas del Valle de los Chillos Empate de los Estreños Para los Inmatables, amigo De alguna manera, ya saben Entre el y el Hoy nos vamos a bailar Solamente la gente que está en juicio Que levante la mano La gente que está en juicio ¿Cuántos aguantan para dos javas más? ¿Cuántos aguantan dos javas más que levanten la mano? Muy bien, muy bien Solamente los que aguantan dos javas más Que vengan rapidito acá a la tarima Un chico que venga Acá, el que aguanta una java más Le regalo ese pase de cortesía Para el día viernes ¿Sí? A la cumplanera, a la cumplanera Venga, Anita Pase de cortesía para el día viernes Acá hay... En ahí discoteca cuántas quieren pases de cortesía para el día viernes Sí una chica soltera que venga con cédula en mano le regalo este pase de cortesía qué pasó no hay solteras no hay solteras si hay solteras a ver la cédula ¿No? y este hecho hueco <risas> Oiga, muy bien muy bien muy bien pase de cortesía para el día viernes Soltera y disponible, dice Muy bien DJ Wilber Vamos a reventar esa noche Que bonitos ojos tienes Te los robaré Ahora Ahora prepárate No eres más que un simple fanfarrón Por eso mismo Que ha vivido si no que usted. hace poco Pero aquí Acepta tu castigo <risa> Acabando con copias Desechando imitaciones Wilmer DJ Perfecto ¿Quién sabe si va con eso? ¿Quién sabe si va con eso? A ese amor que pagó mal algún día Y que le dijiste que lo quien te quería Quiero que hoy día le digas a través de estas canciones, pero que lo digas fuerte, fuerte. ¡Viene! No. De estrella para los Inmotables. Un abrazo grande, maestro. Bueno, mis amigos del Valle de los Chillos, ¿Qué? ¿cómo estamos? Pero por favor Solo dile que Fernando es soltero Disponible y fiel Y además virgen sí ¿Dónde están los chicos que son solteros Como yo, que levanten la mano? Chicos que tienen 18 años Levanten la mano 1, 2, 3, 4, 5, 6 cocos Imagínense ¿eh? ¿Dónde están las mujeres que tienen 15 años? Que levanten la mano Mujeres que tienen 15 años Oiga, locitas todavía ¿Eh? Maestro Wilmer Full, uh, DJ, le echamos eso y ahí te va. ¿Qué? ¿Qué? Con eso sirve a la gente de la Colmena, ¿sí o ¿no? San Roque, San Roque, comenzamos ahí? Comenzamos la ferroviaria, por favor Comenzan la gente de San Blas, Valle de los Chillos, quiero no verte ahí Cómo están los machucadores en la lucha de los pobres. ¿Sí o no? Contigo amor, contigo aprendí Cada vez sube la temperatura y el termómetro va a reventar, mijo. Solamente los amigos que tienen gabones en España y en los Estados Unidos. ¿Sí o no? ¡Viene! Okay, okay, okay, nosotros estamos aquí acá, Anaí. Recuerdos, simplemente ¿Eh? Eso va para Magona, el duro de Anaí, la distancia, amigo. Estoy enamorado más que ayer. Pero hoy voy a decirte que te amo con todo mi corazón hoy, al cielo, te amo, te amo, A sí. esa mujer dile Estará saliendo próximamente para todo el Ecuador Es ganar discoteca para Tori, le patea a Tori. Pero la gente de sombra Un abrazo grande, mijo. Para mi fan Anthony que lo no pase bien esa noche de vera, se Oye, Tori se te vuela, antes de conocí. Y hoy dice culebra. Las consecuencias se jugaron fue con Nico, dice Javier. Júpela, los compañeros. Para que andabas, pero no la perdó. No daba que te fuera, y todo falsea. No daba que te fuera, y todo falsea. Para las familias bascañas, un abrazo grande, y Un abrazo premito. Esta noche queremos proyectarte todos los temas y todas las canciones ¿sí? Nosotros lo hacemos suavecito, sin gritar, nada eso Lo hacemos porque simplemente como digo en cada grabación Amamos a la música Quiero que levante la mano solamente la gente que ha escuchado ese tema que dice El pañuelito, ¿sí? ¿A cuántos les gusta la canción que dice el pañuelito? Levanten la mano, levanten la mano como yo No no son de de veras, no son de de veras Acanto cuántos cuantos les esa canción que dice el pañuelito fuerte Damas y caballeros, a través de Wilmer Bull DJ y Fernando Flores Te hacemos sirvar con eso, maestro, dale Ya no seré, ya no seré más tu pañuelito Que ayer se calma tu llanto, mi amor. Perfecto, Wilmer Bull DJ Para los fans que se van a embriagar con estas canciones, ¡una bulla fuerte! Escúchalo, mija. Fernando, me importa la gripe, la fiebre, pero ahí le damos, mijo. Pa' que vea a Wilmer, que uno es de hace bien. Eso va para mi gente que vacila en La Marín. ¿Dónde son mi gente que vacila en La Marín? Los que ven la publicidad de Anaí en La Marín. Mi gente que vacila en San Roque, en La Colmena, levante su mano. Con esa canción vamos a cantarla fuerte, que se diga. No que se acaba, estoy, y de, de tu amor. amor. que no supieron valorar un amor dile dile Les gustó ese tema hey, ¿Sí? DJ. Quieren que le repita Le repetimos hey, DJ. Wilmer Para Alexander Producciones En la distancia Un abrazo bien tremendo Para toda la gente de Anaí Para que vean que somos de de veras Vamos a repetir esta canción Fernando Flores y Wilmer DJ, ahora ¿Sí o no? Un para mi gente de JR2000 Un abrazo grande Para el hijo del Diablo Minx Para Mr. Cura, la gente del Norte Que bien JR2000, qué gusto grande maestro Aquellos tiempos Cuando DJ Culebra, mi compa Hacía música en Gaby, cena super Con JR2000 Que chévere Y su membra el recuerdo siempre DJ Wilmerpool Y Fernando Flores Ya no seré mujer Ya no seré más compa Cómo ayer se acabo, ya le sé más tosto mi amor Y ahora, ahora seré la libre y del amor y Para gente del valle de los chillos seré. le gustó, ¿no es cierto? Ya saben Y en breves instantes estará con nosotros acá La pequeña gigante del Ecuador, Margarita Lugue Sí, señor hey, DJ. Hey, DJ. ¿Quién ha escuchado lo nuevo, ah? Eh? Hey, hey, ¿Quién ha escuchado lo nuevo? Lo nuevo, lo nuevo de Margarita Lugue ¡Mire! Si sabe silbar fuerte Este es lo nuevo para todo en Ecuador. Para Magolas. Para Pagona, en la distancia, mi pana. Para Pispa de Los Baños de Chillos, un abrazo grande. Estamos en juicio de Baños, ¿no? cierto. No sé. Eso va para el duro de Dani, sí, hacemos para Dani y Paul. Ínsimamente. Próximo mes estaremos yo, Picha y Paul de vuelta. Giren. No que tomamos desde los días viernes. Giren. despertando flores a todo terreno vamos ya nunca tendrás mi amor ya nunca tendrás mis besos solamente tendrás uy, uy, uy, uy. antes en los noventas, en los setentas, y los ochintas lo que mataban era los clásicos pero hoy en día lo que manda es la chicha ya de veras y es por eso que con cada una de estas canciones te decimos lo mucho que te queremos ahí de veras La verdad que de mi parte me siento complacido, ¿sí? Les dije anteriormente... Damas y caballeros, esa canción de parte de Wilmer y Fernando para usted. Escuche, maestro. Tal vez ya no te acuerdes. Saludos para la mami que más quiero en este mundo hoy en día. Porque sabe que le respeto y la amo mucho. ¡Viene! Tal vez ya no recuerdes... Que, que yo fui el primero Que te, te me metió me un puñete Hasta hacerte soñar Si ¿Sí o no Tal vez ya no recuerdes Que todavía Para todas las chicas Las seguidoras de Wilmer Gracias mijo Para No quiero que me digas Los dos somos culpables Oiga Wilmer no Párale, párale, párale, párale, párale. No me... Solamente a la gente Que le llega esta canción Silva, Silva Ahora DJ Los panas de Fernando Flores. ¡Hoy! A mi gente del Valle de los Chillos, Que bien! La gente de San Blas, la gente de San Martín. Los panas de la lucha, los pobres Ya allá y allá eh. Partela sin tu mano. Y anoyeras San. Qué estrella, mi pana. No permitas Con Toda la gente chévere. Solamente la gente que tiene 20 años como yo Levanta la mano La gente que tiene 20 años y vacila con esa música Ya te mando pero en una pausa Un saludo de adeveras a mi parte, mijo ti, mi guitarra, Caminamos acá en Quito No solo acá en Quito y en Zulahueco Sino en todos lados Bueno, esta canción para la gente que esté en juicio Escuchalo esto ¿Te ¿Te acuerdas? ¡Oye! Oh, yeah. mi pana a los tiempos mi año mi llave sin bien sí me acuerdo pero de ahorita <risa> ¿Viene? De, mí, de aquella mañana de sol, junto al mar, bueno para las amigas que le conocieron a wilmer las amigas de wilber food ese va grande un Las sí. golosas, las golosas del Facebook sí. Un abrazo tremendo DJ sí, sí. Wilmer Señoras y señores, en este fin de semana queremos presentar al mejor tercero del Ecuador Como siempre lo venimos diciendo Aquí está Wilmer Full tercero, Con ustedes en vivo Vamos a venir a bailar un poquito y hacer todo lo que es creatividad en vivo Un poquito para que vayas bailando y la vayas pasando requete bien Y como premio de queremos agradecer tu presencia Y te esperamos desde el próximo día viernes Tomas y compañeros Para mi Jessy Para mi Jessy preciosa mi amor Giovanni, Giovanni Giovanni y Jessy si me escuchan Por favor le buscan acá en el bar Giovanni te busca Jessy por favor Tomas y compañeros okay. Mi nombre es Fernando B no a mi acción Lo hago para mi gente que está llena de sabor Mislas y sonido a mejores proyección Es Wilmett y Jenke Pone la sazón Ahora en el Ecuador Sonando a nadie ¡Viene! Para toda mi gente de Blas, ah? Vamos a sirvar con <tose> eso Vamos a sirvar <tose> ¡Ahí! <tose> vamos a hacer algo diferente en esa noche Vamos a hacerte mover en su bicicleta ahí. Somos cantante. Ey. corazón de piedra, corazón de piedra, dile. Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra, quisiera tener mi corazón. Mi corazón. Quiero no sentir Va, qué más padecer para no sufrir más que puedo hacer no sé flor no anticipándose las 15 no <risas> una cosa uno tienes corazón sentimientos no conoces el amor nada amor Hoy les hemos la fiebre hablado, mae. Soyle. No, no puedo seguir así, Sufriendo, sufriendo y llorando por tu amor. Mientras tú sigues feliz, fuiste tú quien me enseñó a amar. Di hoy con tu pasión ya aprendí. A para mi pana para chino. Un abrazo muy especial cuando la gente chévere vas quieren una noche más los que hoy día nos vamos a amanecida levanta la mano levanta la mano los que hoy no vamos a llegar a casa los que no llegamos a casa en tus tíos Nada, no, no, solamente, mami. La vida, Para mi pana Virus Audio Corn, un abrazo grande. Si razón, Pero hágale mover a esa nena vida, ahí. Vida, vida, si yo, por si amigo, quiero recordarte no en estamos llamando bien cada Para toda la gente espectacular que nos visita Ya saben ¡Oye, mami! Para bueno, las chicas que se ganaron las entradas eh? Sí, va a venir el viernes Viene el viernes Si no, le que obramos penitencia que ¡Un, dos, tres, ¡ah! Pero el día viernes <risa> ¡El grupo más chévere esa noche! ¡Levanta esa mano! ¡Levanta esa el grupo más alegre! Una noche, más. Uh, uh. ¡Una noche! ¡Una noche más! ¡Una noche más! ¡Y una noche más! Una noche más. ¡Suave mami! ¡Para Cami! ¡No me irá dejando, pijos! ¡No me irá dejando! Más, una y una noche más Ya casa es que es que Eso para mi pana para el bacha y toda su gente, ya saben Vamos con más movimito, Richie Solamente a la primera pareja que venga a la pista y baile reggaetón, le regalo otro pase de cortesía, ¿ya? La pareja más atrevida, le regalo pase de cortesía para el día viernes ¿Dónde está la pareja más atrevida? Venga, venga, acá a la tarima, la tarima, la tarima ¡Vamos! Una pareja que venga rapidita acá a la tarima, venga mami, venga, venga Vamos a moverle ahí ¡Un, dos! ¡Sua, eh! ¡Sua, cito! Y pasito ya y esa abajo, y esa abajo, y ese abajo Después de mí que se va a hacer lo de yo sí. me pongo Qué tal si la chica le saca el buzo al pana ¿Sí o no? ¿Sí o no? Jugaremos no. Le sacas algo de la prenda Vamos sí Lo quiero pero, pero no se atreve Lo quiero pero, pero no se atreve Ya se la dura pero yo se meto Los dos los dos Ándale, santo chemigo Lo quiero no sí. mami Te mi cara Otra chica que quiera ganarse. Otro pase, de cortesía. Sí, tú, tú. Bien. Las dos, las dos. Venga de acá, venga de acá. Rapidito, así que notas ahí. ¡Viene! Y hacia abajo hacia abajo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. ¡Vamos arriba! A la chica que le desvisa al primer chico le regala ese pase. No rapidito, rapidito. No quieres pero Oiga, no no. no no Víctor, repásele al mijo. Ahí va la primera prenda. La primera prenda esa noche. Dale, mijo, dale. Eta noche... Eta no hundo, Eta no hundo... Eta no hundo, Eta no hundo, Le sacas algo más, le sacas algo más... Dempra, tempra, ¿Cuál es la pareja más arrecha? La pareja más arrecha... La pareja más atriba hoy... Oh, eh. Si, sí. sí. sí. Se ha quedado Víctor, se ha quedado... Extrañándote Cuánto ya cuida de esa semana Che como un vicio que el público mucha ropa, bien, ¿no es cierto? Yo ya y sin Muy bien. Te tengo, no, no. Tenemos una pareja más, Paul Calla y su pareja. A la pista, Paul Calla. Rapidito acá, mijo, rápido. ¿Dónde está Paul Calla? Ya no hay. Muy bien. Oiga, eso <tose> me gusta a mí. No <tose> <tose> <tose> Y todo es el suyo, mami. que no Es Rakim Que no te tenga Me gusta su sonrisa Una sonrisa bien hermosa Usted ¿sí, mami sí. Damas y caballeros, gracias Gracias, ahí están las vialitas para todos ustedes Este pase para mi mami Para la chica más hermosa Día viernes espero para que allá. Muy bien. Otro pase más, ¿quién quiere? ¿Quién quiere más pases? ¿Quién quiere más pases, ya? ¿Quién quiere más pases? Muy bien. Próximo día sábado, atención Ecuador. Día llámanos. DJ Carolina desde Caribe y Wilberfull, aquí en Anaheim y allá, eh. Vamos, maestro. Ahora sí enseñarles cómo se debe hacer música. ¡Bien! Suato se enamorano con esas sebas así como yo. Vienen. Yo para mi pana para Paul, ese Paul todavía es. Ya ya ven. Eh, no puedo negar que te amo con toda mi alma. No puedo negar que tus besos me para mi pana, lo juro, se ahí. Gue t referreda, amizi porque el amor es algo grande, solamente los que han hecho locuras por amor levantan la mano, los que han hecho locuras por amor como Fernando levantan la mano ahí, ¡viene Pichai! ¡Epa! Los que estamos en juicio todavía sirvamos, sirvamos fuerte por favor. Yo para Anita choquitar con esos coplañas fina y ya saben ya saben Con que se queda con nosotros ¿Qué decís? Estoy enamorado que me biché bueno corazón ya no puedo estar sin ti ya no puedo estar sin ti ya no puedo estar sin ti. con tu cariño sería feliz oye mami pero bueno, mi pana audio virus audio cor bailaban esas semas cuántos bailaban esas semas ¿Y cuánto chupaba con estos temas también, eh? Virgos, nos vemos próximamente ahí. Dice, fin de mes, nos dice. Ya sabe. Próximamente, Virgos AudioCore con Margarita Lugue. Florita Sedeño. Dice, si, Wilmer también. Vamos por ahí. Fernando Flores, Ecuador. Lo dice Desesperado Desesperado Por ti, mi por ti Solo por ti sí, Ilusionado sí, Ilusionado Por ti, mi sí, por ti Solo por ti Si Por ti, mi amor Si Por ti, mi amor Los que quieren tomar más cerveza, los que quieren tomar más cerveza que le baten en la mano, le baten la mano. Hey. Para mis amigos los inmortales, un abrazo grande. ¿Cómo estamos, inmortales? ¿Chupamos? La gente del Valle de los Chillos, Chobín. Sí, sí. Aguanta o oh, no todavía. Ya sí, aguanta, ya sí, va Vamos. Mi novia me dijo que se iba con sus amigas. Bencirosa. Elia baila con otro, me rompe el corazón. Que Elia besa otro. Que desilusión. Tengo poca plata, ya no tengo amor. Agarren cerveza, todo dolor. Para mis amigos en argenia. Un abrazo muy chévere, y saben. Los Últimos Sobrevivientes de Starkey, comenzamos ahí. ¡Sí! Últimos Sobrevivientes de la lucha de los pobres. Soy Cumbia. Eso va para mi amor, que ya se va. Gero el castigo de no hacerte fiel Parece que ahora siente sí en ti Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero, me importan pero me muere mi que oh, ya lleva oh, mi cara ya es la casita ah, nada más tu cariño a un ah, sí. no oh, ah, vivir sin ti no puedo más vivir sin ti lejos de ti voy un poquito mar, más que te parece eh lejos de, voy de ti voy a morir que eso rico me duele vivir sin ti lejos, lejos de, de, de ti ¿Y dónde somos los hombres que amamos a las mujeres, pero a full, a full, a full? Hey. ¿Hombres sorteros que somos hinchas de las mujeres? ¿Los que tenemos un solo amor como Fernando, por favor? Hey. ¿Cómo digo que me incendies a Si cada noche me muero de recordar tu gran amor. Qué será de la compañera Diana? ¿Qué pasa, Ya un de mí mi amor Vamos a apreciar más música. Vamos, DJ Wilber, a pegar. Sí. Nuevamente San Carlos del Sur, Vino Sobriator Para Magolita, un saludo a la distancia con mucho cariño Entonces, maestro, póngale por favor O mió tú te con estudio profesional realizamos cuñas, spots, publicitarios remix, videos, remix y avances para CD móviles y DJs en general contáctanos a 099 678 331 089 72 57 81 las mejores voces del Ecuador con Conquilix Corporation With full VIP day With full VIP tú, tú, tú lo escuchas primero y mejor con Alexander Producciones